Tomando como una forma de mostrarlo a los c h i c o s más jóvenes u n camino a seguir,、eh, estamos bueno, aprovechando la presencia de Luis para, para aprender de él、eh, y en base a eso construir lo que puede ser un, un nuevo proceso.、Eh, primero disfrutando y aprendiendo. tratando de bueno, de formar parte de forma definitiva para ponerme fuera a esta Copa América, el próximo el gran desafío que tiene la selección argentina. ¿no? Sí, m va, á vale, es a el s año i l u de. Eh, hacia el futuro. o q u é les está transmitiendo estos primeros días,、sí, estas、eh, primeras、eh, reuniones,、eh, charlas en y charla, ¿sí、a v i o n e a r r a i de s y t é c n i c o Bueno, primero esa idea que te, que te acabo de contar,、eh, mostrando un camino de lo difícil que es competir a, al máximo nivel、eh, y lo que hay que hacer todo el f r o n i f i c i o para poder estar ahí y, y permanecer ahí. ¿Crees justamente que pueden llegar a hacer el recambio que la selección necesita? Y、sí, eso es lo que, lo que deseamos y obviamente nos gustaría ser, ser parte de eso. c l a c l a s No es la primera vez que estás en la selección. ¿Qué tiene de diferente esta oportunidad que las anteriores? Bueno, el año pasado fue un poquito por, por los nombres que había, justamente. Este año, bueno, mucho más parejo, muchos chicos jóvenes. Son pocos los m a t s y, bueno, da un poquito más de, de ilusión. ¿no? c o n ritmo de la final con regatas,、eh, ¿tiene algo de ventaja eso? ¿O es que ¿Tus compañeros tienen más descanso o no influyen nada? No sé si s e r ventaja, mero descanso, pero, pero bueno, se disfruta.